Vender es retro, Vender es g a p u l Vender es disco y es vinilo. Vender FM, 80, 90 y pop. Vender FM.